un poco y tiene que ver con el poco uso de pirotecnia durante la noche del 24. Lo hablábamos o por lo menos lo reflejaba en algunos medios y también nosotros lo notábamos, por lo menos en algunos lugares donde estuvimos, se escuchó muchísima menos pirotecnia y eso la verdad que es, está bueno que, que haya pasado, no solamente por esta ordenanza que se aprobó hace un tiempo atrás, sino porque creemos que la gente está comenzando a concientizarse respecto a eso. Rita Soble fue una de, este, se puede decir, impulsoras y también defensoras de esta ordenanza, estuvo en el momento, en el lugar que se aprobó, y para ellas, imagino que ha sido un 24 bastante, bastante diferente al que teníamos anteriormente. Buen día, Rita. Hola, ¿cómo te va? Buenos días a todos. Bueno, eh, sí, APANI estuvo trabajando con Pueblo Nuevo en esta hoy ordenanza, en esta legislación vigente en Santa Rosa, Celebramos, por supuesto, su aprobación y, bueno, ahora estamos en esta etapa donde estamos expectantes al cumplimiento de la misma. Eh, como vos decías, pirotecnia hubo, pero a mi criterio fue muy poco significativa, por suerte. Creo que esto es un proceso que se va a ir dando de a poco, paulatinamente. Hay que trabajar con los niños, explicándoles realmente cuáles son las... Eh, las consecuencias que genera y también trabajar con los adultos que son los que, como yo digo, proveen el recurso económico para la compra. ¿Fue a conciencia o fue por los controles esto de la poca pirotecnia? No. Mira, hay, hay distintos factores. El económico también tiene su impacto porque no podemos desconocer que la pirotecnia tiene un costo y que hoy pocas familias tienen un margen que les sobra para eso. Por el otro lado, eh, hay gente que ha tomado la decisión de decir, bueno, basta. Sabemos que esto genera consecuencias para la gente, para los chicos, para los animales, y vamos a trabajar de otra manera. Compramos estrellitas, alguna pirotecnia este, luminaria no nociva. Y la verdad es que yo te tengo que confesar que por lo menos cada uno lo puede dar un análisis desde el barrio en el que estuvo, pero hay coincidencias en que ha habido mucho menos este, pirotecnia eh, y que el margen de, de explosión de los minutos posteriores a las 12 fue muy cortito. Así que, bueno, más que celebrar y que estamos ansiosos de que el 31 no tenga una jornada diferente a esta, sino que por el contrario eh, sea más importante todavía la adhesión, ¿no? Eh, ¿Ustedes después de esta ordenanza, eh, de, y ahora viendo estos resultados, piensan que se puede llegar a modificar algo, agregarles algo desde, eh, desde el lado de ustedes, desde la ONG? Mira, eh, la ordenanza es clara, porque habla de la prohibición de la comercialización. ¿Qué significa? Que no puede entrar al mercado de Santa Rosa, cuando hablo de mercado es al comercio de Santa Rosa, eh, pirotecnia. Si esto se cumple, nadie puede tener acceso a la pirotecnia. Por eso decimos que también es importante un marco legal provincial, una ley provincial que dé una cobertura legal en todo el territorio para que no haya localidad alguna que tenga la posibilidad de vender, porque los pícaros no tienen problemas en comprar en otro lado. Sabemos que hay venta clandestina en Santa Rosa. Hemos trabajado en la red, este, las redes sociales para que la gente que sabe de comercios, de casas, que tiene alguna venta clandestina, nos lo informe para hacer la denuncia correspondiente. Yo creo que si el comerciante que la está peleando día a día con el peso para mantener su negocio abierto, para no venirse abajo y para tener un, una ganancia y vivir de eso, tiene que tomar conciencia que el costo es la clausura. Entonces, eh, hacer eh, un balance, si le deja más dinero la venta clandestina, porque aparte es una venta ilegal, de pirotecnia con todo el efecto nocivo que eso genera, o decir no vendo, trabajar de acuerdo a la ley y evitar que su comercio sea clausurado. Con los costos que eso significa, porque paga multa y pierde días de venta. Bueno, Rita, muchísimas gracias y esperemos que el 31 sea más o menos parecido al 24. Ojalá, esperemos que el 31 tengamos una fiesta mucho más importante en materia de silencio. La verdad que fue bueno esto de estar en la mesa Sin alterarnos, con nuestras mascotas tranquilas, con los papás que tienen sus niños con problemas también tranquilos, no tener que irse de la ciudad para evitar que se autoinfrinjan. Y la verdad que eh, nosotros desde APANI, bueno, queremos agradecerles a ustedes que siempre tienen un espacio, este, un micrófono abierto para dar a conocer todas nuestras inquietudes. Sabemos que detrás de cada uno de ustedes que realiza una tarea periodística hay un mascotero. Sabemos del compromiso de quienes trabajan con vos y por eso celebramos también tener compañeros con, ese, con esa militancia, por los que no tienen voz. Saludar a través de tu medio a todos este, los oyentes, augurar un buen año y que no solamente empecemos a trabajar por la perotecnia, sino a tomar conciencia de la responsabilidad que significa tener una mascota. Y déjame decir esto, estos días que estuvimos sin agua mi pensamiento no ha sido otro, más allá de que uno no pudo bañarse en aquellos animales que están atados sin agua desde hace días. Por favor, les pedimos a los vecinos eh, que no se olviden, en el patio de su casa, que hay, si hay, tienen una mascota, que ellos también necesitan agua, no para bañarse, sino para vivir. Entonces, eh, que no descuidemos de ese tema. Y mil gracias a ustedes por estar siempre. Gracias, Rita. No, sal saludos a todos. Bueno, Juan Pablo, Rita Soblé, de la asociación APANI, está entrando en este momento a la Municipalidad de Santa Rosa, la abordamos unos minutos para hablar por lo que pasó el 24 y también lo que puede llegar a pasar el 31 con este esta poca o poco uso de la pirotécnica y que se sintió este silencio en toda la ciudad de Santa Rosa. Bien, Mauro, nos reencontramos mañana. Cómo no, hasta mañana. Nuestro...